Lección 7. Listos. Hoy estamos a 13 de diciembre. Es lunes, el primer día de la semana. Es un día de trabajo. Durante toda la semana llevo una vida bastante regular. Me levanto a las siete y media, me lavo, me afeito, me visto y me peino. Después voy a la cocina, pero no desayuno mucho. Solo tomo un yogur o cereales. Sé que esto no es sano, pero no tengo mucho tiempo. Luego salgo de casa a las ocho y media. Llego rápido a la oficina. El trabajo comienza a las nueve. Generalmente tengo mucho trabajo por la mañana hasta la una. Luego salgo para comer y vuelvo a la oficina a las dos y media. Estoy en el trabajo hasta las seis. Después voy a casa o me encuentro con un amigo y vamos juntos a un bar para tomar algo. Tengo que estar en casa a las nueve porque la familia cena a las nueve y media de la noche. Durante la cena charlamos y después de comer vemos la tele, nos duchamos y luego nos acostamos. Pero los fines de semana y los días festivos todo es diferente. Entonces duermo hasta tarde, juego un poco al tenis o con el ordenador. Esto me encanta. Cuando quiero descansar escucho música de rock o voy a un concierto con mis amigos. Es bueno tener días de fiesta porque son diferentes.